¿Cuál cuál de los dos mi voz sale mejor? ¿Esta? Pero hay que bajar que yo soy pequeñita ¿Así? ¿Así? ¿Me escuchan con ojos azules? ¿Sí? ¿Mejor, verdad? Pues buenos días, que Dios os bendiga Quisiera invitarlos a abrir vuestras Biblias en la carta de Pablo a los filipenses. Es una carta muy bonita. A mí me encanta, tiene un poco de nuestra vida ahí con esta carta. Porque es una carta de amor de un misionero a una iglesia. Y en nuestra vida de, de misionero, escribimos cartas a las iglesias y también el Señor pone... Esta relación de amor entre nosotros y este cuerpo de Cristo ¿no? y, y tenemos algunas iglesias muy especial en nuestra vida Que nos enamoramos y hay esta, esta relación bonita Y esta carta fue escrita con la finalidad de, de dar gracias a una ofrenda que Pablo había recibido de esta iglesia Eh, también hay una cosa interesante porque es la primera iglesia fundada en Europa y nació con una mujer que vendía púrpura, ¿no? este, se llamaba Lidia y tenía un grupito de oración y ahí empezó una iglesia, Pablo fundó esta iglesia. Y el mensaje de esta, de esta carta es alegraos, es regocijaos. Es una, una carta de alegría y yo quisiera invitarlos a, a leer algunos versículos de esta carta y quería hablar un poco de eso, ¿no? De alegría, porque el Señor ha puesto alegría en nuestro corazón, pero a veces porque es tan difícil mantener o estar alegre o vivir alegre. Y los que pueden abrir su Biblia en Filipenses 4, de 4 a 9, y si no... Vamos a usar y abusar de la tecnología que nos brinda la iglesia. ¿Eh? Dice así la palabra, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estéis cerca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 Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algún, algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. este Pablo humanamente hablando este no tenía motivos para estar contento y menos para decir a los demás alegraos y en general cuando estamos nosotros tristes no tenemos ganas de decir a otra persona hombre ¿te quiere que te conte un chiste no no cuando estamos tristes no tenemos ganas de, de, de gracia de, de risa de cositas así. Pablo estaba preso y su único delito había sido predicar el evangelio. No había otro. Y la, las cárceles de aquella época no tenían nada que ver con las cárceles de hoy, incluso las prisiones del tercer mundo. Eran algo bastante horribles sucias, húmedas. Eh, ni siquiera la sombra de lo que conocemos hoy. En esta época tampoco había la Comisión de Derechos Humanos que luchaba por la dignidad, por la limpieza, por la higiene en las cárceles. Y este hombre estaba ahí, preso injustamente, y él escribe una carta a sus hermanos diciendo, alegraos, no solamente alegraos, una otra palabra más fuerte que es regocijaos, así es. ¿Dónde están los que hablan bien el castellano? ¿Verdad, Pilar? ¿Sí? Bien. Yeah. Y este era el mensaje. Pues, ¿por qué se nos hace difícil vivir alegre si Dios ha puesto alegría en nuestro corazón? Algunos dirán, pues ya ves, con la mujer que tengo, pues, ¿qué voy a hacer? <ríe> otro dirán, pues con el trabajo que tengo o con el trabajo que no tengo, o con el jefe, pues si con esta crisis... Esta semana me gusta me gusta escuchar la radio y escuchaba un programa, no sé qué emisora era, donde hablaban los eminentes de la, de la economía, economistas famosos y hablaban de la crisis, de la crisis en España. Y este hombre decía, hablaba de las razones por qué estamos en crisis, cuál era la razón, la causa. Y él decía la, que habían tres causas, que la primera era el miedo, la segunda era el miedo y la tercera era el miedo. Y luego después de, de, de la, la, la charla de este señor, se abrió ahí, la, la emisora abrió para que la gente pudiera llamar y pedir algunos consejos y que o sea que la población pudiera participar de, de este programa. Y era increíble porque era realmente así. Y la gente llamaba y era por miedo, por decía, es que tengo algunos investimientos y unas inversiones, es decir, y no sé ahora dónde poner y dónde no sé qué. La gente no estaba en crisis porque no tenía, estaba en crisis justamente porque tenía. Y la pregunta era, ¿qué voy a hacer? Porque ya al eh, invertir en ladrillo ya no se puede y que, ¿dónde pongo mi dinero? Y tal, y tal. Y este mismo hombre decía que, que él mismo no sabía dónde poner su dinero si era lo que tenía, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, pero hay ladrones de alegría. Y era de eso que quería hablar hoy, ¿no? Y... Yo no sé cuántos de vosotros aquí en Europa la, la situación es distinta, pero soy brasilera, pero también he vivido en en Caracas en Venezuela y es una ciudad bastante violenta y peligrosa, ¿no? Yo nunca a pesar de siempre he vivido en, en Sao Paulo, que es una ciudad también violenta, pero nunca he sido robada o atracada en mi país, pero en Venezuela sí, y de varias maneras. Y no sé si alguien aquí ha pasado por esta situación, pero es una experiencia horrible, horrible. De, de todas maneras, he probado de todo. Han entrado en mi casa, han abierto el coche, una cantidad de cosas. Y, y es una sensación, nunca tuvimos la, la mala experiencia de tener alguien apuntándonos con un arma o algo así. Nunca nuestra vida estuvo supuestamente en peligro cuanto a eso. Pero es una sensación horrible que tú, est estando en tu casa y ve que se ha arrombado, ¿se dice? Que abrieron, ¿qué? No, que han forzado la puerta de tu casa y te han llevado cosas y tú te sientes así como desprotegido oh, ¿quién podrá defenderme? y ni siquiera estaba el chapulín colorado ahí nada pero es una sensación horrible de que te hayas llevado las cosas y, y pero hay otra sensación más triste es cuando te están robando y tú no te das cuenta Y cada día te están quitando y tú no no no percibes. Había un señor en Fraga que tenía una panificación y él era confiado, muy confiado en sus empleados. Y la persona que repartía la, los pasteles, los panes y tal... Se llevaba la cantidad que iba a repartir a los comercios, pero también llevaba una cantidad para sí, para su casa, para su familia, para sus amigos. Y este hombre, muy tranquilote, no se daba cuenta que la harina se acababa, que la nata se acababa y el dinero no entraba. ¿no? Y por meses y meses, este empleado suyo le estaba robando y él pff, no se daba cuenta pues vamos a hablar de ladrones de alegría que nos muestra Pablo en este libro. Y el primer ladrón encontramos en el capítulo 1, versículo 12, y son las circunstancias que nos roba la alegría. Y dice el versículo, Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Pablo estaba preso injustamente en una cárcel fría, húmeda, puede ser que hedionda, con ratas, no sé. Pero él dice que esta circunstancia más bien había resultado para el progreso o el avance del Evangelio. Y él podía ver en las cosas malas Dios cambiando esta situación real bien, y él no permitía que esta situación le robaba, le robara la alegría que Dios había puesto. Él miraba las circunstancias con unas con otros ojos. En yo voy a leer unos versículos que ya vosotros conocéis que está en Romanos 8, que dice, "Sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien." Y el 8:37 dice, Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es tan diferente esta palabra vencedores para los que conocen a Cristo y a los que no conocen. Y esta semana tuvimos el privilegio, yo digo que es un privilegio, de ir al hospital a visitar a Lula. Y no sé cuántos de vosotros han pasado por ahí y ha visto la situación de esta hermana en una cama de hospital con 80 y no sé 84 años y el día que fuimos estaba muy bien lola y de un buen humor y decía pues aquí la única cosa que no me han dado es dinero pues todo me han dado y y con su brazo ahí que no ni siquiera podía moverlo todo Y leímos la Biblia con ella y oramos y ella oró y nos que decía era Mira yo tengo que salir rápido de aquí porque yo tengo que ir a mi iglesia Yo tengo que ir al al centro donde están mis amigos Y a veces en la calidad de pastor o de misioneros nosotros vamos a llevar ánimo a, a, a orar, a bendecir a las personas Y salimos bendecidos Y las circunstancias de Lola, aunque a lo mejor los médicos, los enfermeros no puedan reconocer, pueden decir que la llevan a bien. Yo no sé qué es lo que el Señor está haciendo en la vida de la gente, que, que le toca, que le cura, que le va a hacer ponerle las inyecciones, estas cosas. Pero según la palabra de Dios, estas cosas contribuyen para el bien. Que a pesar de la circunstancia, una enfermedad, una pérdida, este una una mala pasada en la vida que a veces nosotros no podemos mirar, Dios está trabajando y ninguna circunstancia es fuerte suficiente para quitarnos o para robarnos la alegría. Y cuál es la solución delante de estas de estas circunstancias que viene y de inesperado y nos lleva nuestra alegría o nuestra tranquilidad. Es confiar en Dios, pues él está al mando. Él lleva el control de mi vida y de la vuestra. E incluso de las personas que no le conocen, aún estas personas están bajo la mano de Dios. Y confiar que Él es Dios absoluto, Él es el único que puede transformar la maldición en la bendición, el llanto y en risa. Hay un versículo que dice que el llanto puede durar toda una noche, pero al amanecer viene la alegría. Puede que no sea esta noche que la Biblia diga, puede ser que no sea una noche, o sea, de, de 11 a 6 de la mañana, pueden ser varias noches, pero seguro la alegría viene al amanecer. Yo no sé cuál es el mío, pues será este. Tomaré todos, pues. El segundo ladrón que nos roba Nuestra alegría son las personas. A veces estamos, ay, de lo más feliz. Pues, bueno, ya ha llegado. pues ya, La cosa ya aquí no va. Y yo estaba tan contenta, el día parecía que iba a ser un día del sol, pero ya ha llegado este que me va a traer una nube en gris, truenos, rayos. Pues las personas. Y Pablo habla de este tipo de ladrón en el, en el 2, 14 y 15. Si queréis leer, dice, Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que sea, seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Y no todas las personas que están a nuestro alrededor son como est estas virtudes que Pablo pone aquí. ¿no? no todas son irreprochables, no estamos cercados de gente irre irreprochable. Han dicho que el que casado con el hombre, que Orquesta, pero no no cocina, ¿eh? Un fallo gravísimo. No todas son sencillas, no todas las personas resplandecen como la luz. Han visto, no sé si han notado que hay personas, no es que resplandece, son personas que absorben la luz y cuando llega todo se pone oscuro, ¡uy, qué miedo! Ah, de espanto. Pero Pablo dice que debemos ser así, debemos ser irreprochables, que debemos ser personas que como lumbreras no en medio de una generación maligna. Eso es lo que hay alrededor de nosotros, una generación maligna y perversa. En los noticieros están hablando de la muerte triste de esta joven, no que ahora se habla de tres luego de cuatro personas involucradas en solo para matar un adolescente, una joven. ¿no? Es la generación maligna y perversa. Y Pablo en el capítulo 16, hoy por la tarde, después de comer, muy tranquilamente, abran vuestras Biblias en Romanos 16, no ahora, y van a encontrar un listado de personas súper guays. Que Pablo decía, gracias a este fulano, a este, a esta, a aquello que me ha hecho eso. Un listado de personas que cooperaban, que eran cooperadores en el ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo nunca, o ningún pastor, o ningún misionero trabaja solo. Tiene personas detrás de él que lo apoyan, que lo ayudan. Y él da un listado de personas que sí eran personas en quien él había podido confiar y que podía dar las gracias a Dios. Pero también hubo personas, y Pablo nombra algunas personas que no fueron de bendición a él en su ministerio, ¿no? Y, pero aún así Pablo seguía, y lo mejor, seguía sin rencores a punto de decir a la gente, ¡Vamos, alegraos! ¡Ahí viene la gincana! ¡Vamos a reírnos! ¡Ah! Y él seguía porque estaba confiado, él sabía en quién él creía. Su compromiso no era con las personas que le había defraudado, sino con Dios. Y él decía, en 2 Timoteo 1.2, dice, Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No es tan importante el daño que me han hecho más fuerte es el daño que yo pueda hacer. Y a veces nos ponemos en la, en la situación de que pobrecito soy yo, de verdad me han hecho daño, pero la persona que me ha hecho daño tendrá que enfrentarse a mi abogado y mi abogado no es cualquiera, es Jesús Jesús y a veces nosotros luchamos tanto con nuestras armas, con nuestros rencores pero hay un abogado que las personas que han, que me ha hecho daño tiene que reportarse a él es Jesús y nunca está ocupado este abogado ¿eh? pues cuál es la solución para este ladrón, las personas, no hay otro hermano, es perdonar Cuando nosotros no perdonamos, guardamos rencores, llevamos rencores durante la vida y hay una cantidad de gente enferma, enferma de verdad en la carne, enferma en el cuerpo, enferma en la mente por llevar rencores. Yo creo que hace más daño corazón amargado que un virus, una bacteria, que a lo mejor con un antibiótico, una cosita, una cirugía se puede solucionar. Pero lo que nosotros llevamos aquí en el corazón, ningún médico de ningún país, de ninguna técnica puede sacar, ¿no? Pues perdonar, no hay otra forma de tratar con este ladrón. Vamos a ver el tercer ladrón de alegría que nos roba. Y está en el capítulo 3.19, son las cosas materiales. Filipenses 3.19 dice... El fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre. Su gloria es aquello que debería avergonzarlos. Y solo piensa en lo terrenal. No solamente me refiero al dinero, sino cosas que nosotros ponemos como lo más importante en nuestra vida. En, en mi ciudad hay una manía del coche. Que la gente se gaste el, la tarde y no sé qué, limpiando, dando shhh, brillo y luego plum, plum, plum, le cae una lluvia. Pero no una lluvia, unas gotitas que no sirve nada más para ensuciar. Y solo eso ya amarga la vida de la mitad de la ciudad. Se va la alegría por unas gotitas de agua sobre su coche. este La casa nueva, ¿no? Le voy a contar una anécdota, no fue con nosotros, fue en otro pastor también que tiene un ministerio muy bonito de parejas, sobre mi sofá nuevo. Este pastor, igual que nosotros, tenía dos hijas y... Algunas reuniones de jóvenes o muchas se hacen en las casas, no se reúne un grupito de jóvenes y el culto que se hace en la iglesia con juegos, con bromas y con comida, claro, todo se hace en la casa. pues Este pastor estaba muy contento porque le habían llegado sus muebles de sala nuevo, el sofá nuevo. Este del sueño del consumo, que un sueño en tener un sofá. Pues y para estrenar el sofá, la reunión de jóvenes en su casa. Y el, el pastor, claro, muy espiritual, pero llegó un momento que la espiritualidad se fue acabando. ¿Sabe cómo los jóvenes son? De tranquilotes y comemos palomas, palomitas de maíz y la sal y en el sofá y nos acostamos y el so, los zapatos y el pastor empezó a quedar incómodo, incómodo con la situación y los jóvenes de lo más felices ahí con en el sofá nuevo, uno tirado, la tele y tal y no sé qué y la música, todo muy relajado. Y el pastor empezó a sentir algo que hervía aquí de aquí dentro de su corazón. Él no sabía lo que era, un malestar, un malestar. Pues ya se acabó la reunión, vamos cada uno para su casa. Leyó este texto que Washington siempre lee. Y ya está, cada uno para su casa. Y luego él pensó y paró. ¿Pero qué es lo que estoy haciendo? Estoy rodeado de vidas. Aquí en Jesús ha muerto por cada uno de estos jóvenes. Y yo me estoy amargando por un sofá que se va a deteriorar y no va al cielo el sofá, porque no había recibido a Cristo el sofá. <risa> y a veces nosotros nos confundimos y cambiamos los valores de las cosas y permitimos que un sofá, un coche o una crisis, que ya venimos de crisis Yo desde que nací en crisis Pues una más Y la diferencia es que ahora la crisis es en euro Antes era en, en la moneda en mi país Pero es igual Y cambiamos los valores Y permitimos que las cosas materiales Este, nos roben la alegría La verdadera alegría Dice la Biblia que el... El amor al dinero es la raíz de todo el mal. Hay una estadística que muestra que el dinero es uno de los cinco principales motivos del divorcio. Y hoy vivimos en una ciudad tan consumista, una, una forma de que el comprar es la medicina para muchos. Cuando están deprimidos, cuando están solos, cuando están tristes, vamos al centro comercial. O al revés. Se deprime, se enferma porque no pueden comprar. Y a veces dice, pues no puedo ir al, al corte inglés, pues me voy a una tienda de chinos y compro igual y estoy feliz. ¿no? Y he encontrado una definición para el consumismo. ¿Qué es el consumismo? Y nuestro, nuestro equipo técnico nos va a ayudar. Es comprar lo que yo no necesito con el dinero que no tengo para impresionar personas a quien no conozco. Es más o menos eso, ¿no? Y algunos hoy día no puede dormir en paz o por la falta o por la abundancia de bienes materiales, ¿no? Creo que en todo eso nos incluimos nosotros. Y seguro por la abundancia de bienes, ¿verdad que sí? <risa> Pues, ¿cuál es la solución para este ladrón, el que roba esta alegría de mi corazón? Es confiar más en el proveedor que en la provisión. Confiar más en el Dios que bendice que en la bendición. Y Pablo decía que él sabía estar feliz con el poco, con el mucho, él sabía vivir. Porque la razón de su alegría no estaba en las cosas, en lo poco o en el mucho, sino en Dios. Pues vamos al cuarto ladrón de alegría, que es la ansiedad, la razón de muchas enfermedades también. ¿Verdad, doctora? Pues la raíz eh, de esta palabra griega es la misma para la palabra estrangular. Y es, es normal porque si alguien ha visto a alguien con un ataque de ansiedad, la persona una de las cosas que sientes, no puedo respirar, hay un peso aquí, y hay falta de aire por ansiedad. Y por una cantidad de cosas estamos ansiosos. Pero estar ansioso es como sufrir doble, sufrir dos veces. Sufrimos antes que llegue el problema, Y luego sufrimos cuando viene el problema, si es que viene el problema. Y entonces, resulta que al final sufrimos sin razón, porque aquel problema nunca ha llegado. Y sufrimos antes, nos estrangulamos, nos sofocamos con algo que no pasó. Y es como la, la ansiedad, es como prima de la incredulidad. Es como si... Eh, la bondad de Dios, su amor, su cuidado, no fuera suficiente. Cantar y, y alabar a Dios y decirle que Él es todopoderoso y saber que Él ha creado todas las cosas, que Él ha resucitado un montón de gente, que Jesús cuando vivió aquí en este mundo pudo hacer cosas que ningún hombre creía pudo hacer y Nicodemos cuando le fue a visitar dijo estoy seguro que las cosas que haces tú ningún hombre lo puede hacer sabemos todo aquí pero este conocimiento no baja al corazón y entonces estamos angustiados porque no confiamos exactamente en lo que Dios puede hacer y lo que está haciendo no con nuestra vida Para ladrones, medida de seguridad, ¿verdad? Hay casas o la mayoría de las empresas tienen eh, algunas medidas o alarmas de seguridad, cámaras, las tiendas tiene estos aros de metal que si tú pasas con un producto, pi, pi, pi, pi, te van a acusar como ladrón, ¿no? Eh, cámaras, eh, no sé si aquí es posible, pero en Brasil sí, son unas vallas que son electrificadas, ¿no? Y una cantidad, cada día se inventa una y otra y otra modalidad de seguridad para que no te roben. Pues también la Biblia nos da cuatro medidas de seguridad. Y todas están aquí en el capítulo 4, vamos a ver. 46 dice orar correctamente. Es la primera medida de seguridad contra esos ladrones de alegría. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Orar a Dios. Señor, mi corazón, yo estaba tan contenta, pero mira que, que ha pasado, mira que ha llegado, mira la situación, mira la enfermedad, mira las cuentas que tengo que pagar y que orad. Dice que poner delante de Dios nuestras peticiones. Esta iglesia tiene un culto, los viernes de oración, donde oramos unos por los otros. Y si quieres venir, serás súper bienvenidos. A veces algunos no vienen, pero manda, llama, mira, oren por tal y tal cosa. Orar. Y orar la forma correcta, hay tres actitudes en la oración. Primero, adorar a Dios por lo que Él es. Darle gracias por las cosas que está haciendo, aunque no me guste. Pero darle gra gracias al Señor por las cosas que Él está haciendo. Y la tercera es ro rogar, suplicar a Dios por lo que yo soy. Segunda medida de seguridad. La primera, orar correctamente. La segunda, enfocar correctamente. Hubo una época de mi vida que yo era miope y no podía mirar de lejos. Y miraba a las personas y decía, ¡uy, qué fea! Pero cuando yo ponía las gafas, ¡qué guapo! Lo veía todo feo porque veía mal. Enfocar bien las cosas. Mirar lo que nosotros debemos mirar. Y a veces estamos tan preocupados con las cosas que, que no tenemos que no nos fijamos en las cosas que tenemos este La vida nos enseña muchas cosas. Y en Venezuela yo aprendí algo muy importante con una joven de 20, 21 años que de un día a la mañana se quedó paralizada del, de aquí, de la cintura hacia abajo. Era una joven firme en el Señor, súper comprometida, era una líder y... Hacía de todo. Estaba en la universidad una joven estudiosa y le cayó una, uno de esos virus de uno en, en mil y le afectó la médula y ella se quedó paralizada. Y nosotros estuvimos con Luania casi un año, llevándolo a la, la universidad, en una ciudad donde el, los transportes no estaban adaptados. La universidad no estaba adaptada. Y me acuerdo una vez que había una fiesta eh, de uno de los grupos de, los de estos jóvenes y la persona vivía en el piso 19. Y cuando nosotros llegamos, ¿qué pasó? Los ascensores dañados. Y Luania estaba ahí con su silla. Y entre Washington y otros jóvenes subieron esta chica y su silla 19 pisos. Y subían, e incluso ella echando broma porque decía, "Pues yo muy cómoda." Ella incluso podía reírse de su de su deficiencia. Y yo aprendí con Loania lo más importante, son estos son estas buenas piernas que Dios me ha dado. Y a veces es que los que nunca han ido a América Latina o a África y no entiende a veces el significado de, de la palabra pública o público. Por ejemplo, transporte público aquí en España no es lo mismo que transporte público en Venezuela. Y a veces este una persona, entramos a veces nosotros o en un autobús o para ir al centro y otra cosa y nos impresiona de que gente suba en autobús por una o dos paradas o tres en cuanto se puede caminar y otro día fui a casa de una, una hermana y ella me decía, tú va y coge el 30, al 32 te deja a la puerta de tu casa y yo decía, pero con un día tan bueno y con esas piernas no puedo malgastar lo que Dios me ha dado Y a veces hay, claro que hoy día un coche es más que un lujo, es una necesidad Pero hay hay veces hay hermanos que dice así Hablan como si ellos fueran las personas más desgraciadas del mundo Y dice ay hermanito, tú sabes que yo no tengo coche Pero y las piernas Mira, yo se me olvidó, pero yo iba a pedir a, a Juanita prestado Tengo piernas Algunos tienen este pase maravilloso, ¿verdad? Que tiene los de 65 y otros Yo tengo el de 10 igual, que voy y meto ahí el plin, plin, rosadito Tenemos un boleto de metro Y un paraguas Y las piernas que Dios nos ha dado Nosotros no valoramos las cosas que tenemos Preguntad a una persona que no puede caminar Si ella tuviera la oportunidad de ir en autobús o caminando, ¿qué, qué haría? Pues yo aprendí con Luania que tengo dos bendiciones Dos piernas guapas y fuertes Y mientras el Señor me permita, yo las seguiré usando Y a veces no enfocamos la bendición, no enfocamos lo que tenemos, enfocamos lo que no tenemos. Pasamos la vida llorando por cosas y olvidamos lo que el Señor ya nos tiene. Otra medida de seguridad, pensar correctamente. Como he dicho, hay personas que están enfermas de la mente, del cuerpo. Hay una señora que, está convencida que personas le han puesto mal de ojo y por eso ella lleva encima un montón de enfermedades y no se quita y no se quita eso, a pesar de haber escuchado la palabra de Dios, está convencida que personas, solo como mirarle, le ha hecho daño, ¿no? Pero la palabra dice que debemos pensar correctamente, dice... Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Eh, Proverbios 23.7, si quiere buscar, dice que nosotros somos lo que pensamos. O sea, nuestras actitudes son frutos de lo que yo pienso. Ahí habla de un hombre adecuado que tiene avaricia, ¿no? Pero nosotros somos lo que pensamos. La cuarta actitud es actuar correctamente. El 4.9 dice, Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Hay personas que llevan años sentada en una silla de una iglesia, que saben un montón de la Biblia, pero de practicar, cero. Y dice, esto haced. Pablo amaba esta iglesia. Y decía, alegraos, alegraos. Y él nos da estas orientaciones, que hay ladrones que que nos roban la alegría. Y como yo dije, lo peor es cuando nos están robando y nosotros no nos damos cuenta. Permitimos que las las circunstancias, que las personas, que las cosas materiales, que nuestra propia inseguridad, nuestra ansiedad, nos robe lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y permitimos que día tras día, Y a veces estamos, uy, oh, ven, vengo contenta a la iglesia, pero ya vale, ya encontré a alguien que ya me quitó la alegría, ¿no? O cualquier cosa, o a veces una contestación, una respuesta, que tú le vas a decir algo a un hermano y ya te contesta sin medio cortado, ya pues, ya, ya se acabó el día, ¿no? Que no permitamos eso, que estemos atentos. Ahora una cosa, el poner medidas de seguridad correctas, ¿No? alarmas no significa que un ladrón no pueda entrar y robar una empresa o una casa. Pero poner en nuestra vida estas estas medidas de seguridad no significa que vamos a ser todo el tiempo como un tonto, que vamos a estar ahí, ¿no? riendo de, de nada y, y de cosas que no se debe reír. Pero está la diferencia entre ser alegre y estar alegre. El cristiano puede que no esté alegre en todo tiempo, pero el cristiano debe ser una persona alegre. Amén. Pues yo no sé, hermanos, que el ladrón le ha robado vuestra alegría, pero yo quisiera que en esta mañana, con esta palabra, Dios le devuelva esta alegría o que por lo menos toméis conciencia de los ladrones estamos preparándonos para un día de alegría, para el domingo que viene para juntarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo y divertirnos y pasarlo bien con toda la iglesia que no permitamos que nada nos atraviese en el camino y nos robe la alegría que el Señor ha puesto en nuestro corazón amén ¿De verdad que es amén? Pues los que estaban dormidos, digan amén. Que Dios os bendiga. Quiero nada más orar y entregar este tiempo. Padre, nosotros entendemos, sabemos que tu palabra dice que en ti, Señor, hay plenitud de gozo, Señor. A tu lado, Señor, hay alegría. Y sabemos que tú has puesto, Señor, este gozo, esta alegría en nuestro corazón. Te pedimos que tú abras nuestros ojos, Señor, para estos ladrones, Señor, que nos roban alegría y las ganas, Señor. Queremos ponernos delante de ti, Señor, y tomar, oh Dios, estas medidas de seguridad. Queremos orar como se debe, Señor. Queremos pensar como se debe, Señor. Enfocar más la bendición, Señor, que las cosas que no tenemos, Señor. Queremos practicar, poner en práctica las cosas Señor que hemos aprendido Bendícenos oh Dios y ten misericordia de nosotros en el nombre de Jesús Amén Ahora creo que los grupos, no sé si alguien ahí, alguien pasa aquí o ya estamos despedidos Estamos despedidos para reuniros cada uno con vuestro grupo